Muy buenas tardes, eh, vamos a pasar el informe para los socios y la directiva de de las jornadas en el Caif. Ayer fui en representación de nuestro colectivo a colaborar. Estuvimos con los niños y con los padres y con los educadores. Eh, hicimos otro cantero, también empezamos a a acercar la, a la huerta luego se va a tener una malla, pusimos ayer tablas luego se va a poner una malla se va a hacer una puertita también para entrar a la huerta y bueno, los chiglines con los padres siembran están enloquecidos muy motivados y también eh, los padres se llevan muchas semillas para la casa ¿verdad? este, este es el segundo miércoles que vamos el miércoles pasado no pudimos ir por mal tiempo, por mal tiempo este es el segundo que vamos, en el primero eh, pasamos un documental nuestro, un mini documental, que creo que se deja claro el concepto de la huerta y la educación nutricional, porque sale, sale, sale gente que, que hace huertas y además salen licenciados en nutrición y eso fue el primer día donde también se hizo un, un cantero con los padres eh, y los niños y se sembró, se sembró y, y bueno y también hay padres que no tienen que no tienen un terreno en la casa entonces en cuanto a sembrar en pequeño recipiente también se los educó se les enseñó este recipiente para que planta <coughs> Y, y bueno, y ayer también repetimos porque ah, vinieron padres que que no estaban la otra vez, entonces repetimos los lo recipientes, que también se llevan recipientes, se llevan semillas eh, y vamos a ver si el miércoles que viene también llevamos tierra porque hay padres que no tienen tierra y luego de dónde sacar o entonces vamos a llevar tierra todo de manera gratis verdad voluntaria honoraria como siempre eh, así que la cosa va bien eh, es, es, un, es una linda herramienta de educación nutricional de trabajo de planificación y está todo el mundo contento y motivado los padres los vimos muy, muy motivados también a los padres con muchas preguntas este se llevan, bueno, semillas que regalamos de acelga, de lechuga, de rúcula, de rabanito eh, de cebolla colorada, cebolla japonesa, de uchuba y bueno, más adelante vamos a repartir más de, de, de también de, de lo, cuando llegue la época para el tomate y otras cosas más, ¿verdad? así que va todo bien una linda herramienta, otra cosa más que nos han preguntado es por el tema de, de del manual de, de huerta de educación nutricional para estudiantes y colegas de nutrición y bueno, lo estamos armando a poquito este, despacito por las piedras para que las cosas salgan bien porque si no, no, otro colectivo lo que tiene es que cuando hace las cosas las hace bien, si no, no las hace entonces bueno, si quiere un producto como la gente y alta calidad lo va a tener despacito por las piedras eh, así que porque ya nos han preguntado muchos cuando sale, cuando sale cuando en realidad hicimos eh, pues, avisamos hace una semana que va a ser, ¿no? hace una semana esto lleva tiempo lleva... no no eh, así que va todo va todo bien va todo bien y a ver si quien si por septiembre a octubre hacemos algún algún curso también repetimos un curso de huertas para para estudiantes y, y colegas que nos están pidiendo por el cna esto todo sin costo verdad el cna es, es, es sin sin fine de lucro y todo sin costo y nosotros ponemos todo el recurso humano y yo voy a todo vamos vamos así que bueno me despido